Me enamoré y no pensé amarte tanto, tanto, tanto, tanto, tanto Nunca pensé querer así, yo no あん。 ごめんなさい。Bueno, Con esta canción quería decirte lo mucho que te amo. Gracias por darle alegría a mi vida y ojalá que nunca nos peleemos.